Su sombra en un hoyo p o r c o b i j o sueña con bombas. No sabe d ó n d e viene, no sabe ni q u i é n e s no saben ni siquiera qué día es. No sabe d ó n d e viene, no sabe ni q u i é n e s no saben ni siquiera qué día es. Al otro lado de la acera va caminando. d o s siete meses en su vientre anda trabajando.